Información, más actualidad, más misterios y más enigmas, aquí, en la Zona Cero, en La Rosa dos Vientos. Y atención a la información que nos va a comentar ahora Manuel Carrayal tiene que ver con un congreso sobre el otro mundo, el mundo del más allá.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 En una nave espacial se le envía un mundo que acaba de reconocer sí, si es súper interesante. Es un relato muy pero corto. Pues, ¿Sabes muy lo complicado que es regarte con agua bendita sin gravedad? Si hay agua bendita allí. No, pues te la llevas tú. Te Eso la llevas sí. tú de la pila. Entonces, ese, ese es un modelo. Oye, en contacto era un sacerdote esto. y el protagonista ¿Sí? también de, claro, de aquí, la película. Te que... Es que bendicen con saliva bendita. Me estoy imaginando al padre Fortea vestido sí, sí, de la NASA quitando el alien que llevas dentro. Pues ese es un modelo, pero claro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 Pero tú imagínate aquí, mmm, cuando te encuentras seres que son tecnológicamente, vamos a suponer, ¿no? tecnológicamente más avanzados, en con, una, con una cognición distinta, y vienen con su propia espiritualidad. ¿Hasta qué punto? ¿Por qué no vamos a aceptar esa espiritualidad? A lo claro, tienen argumentos teológicos más poderosos que los nuestros. ¿no? Entonces, mira, mira lo que pasó en V, por aceptar esa, esa colonización extraterrestre. No, pero claro. no, es, no es coña eso que planteas, Manuel. Es claro. decir, el, el, el modelo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 Nuevas eh, preguntas eh, sobre las que hemos hablado aquí, hemos reflexionado en la zona cero, en las Rosa Osventos, eh, con eh, Manuel Carbellal, con Giuseppe Guijarro y con Juan José Pétero. ¿Y, y que tienen su apuesta por mejores películas. Venga, rápido. Yo Parasitos. ¿Y? Yo, eh, la única que vi, eh, la de Hollywood. ¿Qué eh. <risa> <¿Y ser? risa> Yo es que no voy al cine, macho. No, de verdad que, que mal. mal, ¿eh? Pues yo no está, ¿no? Ah, bueno, pues mira, sí. la de Klaus, pero ya yo sé yo que no va a salir palmado. Bruno, eh, Parasitos.